¿Estás escuchando desde La Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Gracias Quique a por ese anuncio eh, A ver, eh, seguimos homenajeando a Darío y Maxi Y estamos escuchando a Lesnieris Este grupo que nos sorprendió En, en el puente de Porredón, no allá en, en Avellaneda en la estación Darío y Maxi y, y vamos a escuchar bueno, escuchamos el manifiesto lo dijo Johnny bajista de Lesnieris eh, solo digo compañeros y olor a goma quemada Mateo, guitarrista y coro de, de Lesnieris y Y por supuesto eh, agradecemos muchísimo a, a la compañera que eh, estamos deseando que no tenemos la palabra de ella porque estaba preocupada por por este fundamentalmente por por su hijo, ¿no? que estaba en la guardia y bueno. Eh, y vamos a, a escuchar ahora. Eh, eh, bueno, saludamos a Monchi, ¿no? Por supuesto. Vamos a escuchar ahora, solo digo compañeros. Este temón de Viglietti presentado. Digo ahí está. Es un tema de Daniel Viglietti, del repertorio de, de lo que podríamos llamar nueva música latinoamericana, música de protesta, y un poco viene a balancear un poco los otros dos temas, ¿no? O sea, mientras que Olor aroma quemada es un candón y manifiesto es una cumbia comativa, eh, sólido Compañeros le viene a dar un toque más folclórico eh, de la mano de Dania Villetti, y también nosotros le ponemos ahí algunos condimentos más de, de folclore, con charango, etc. Y también en la letra, también tomando las luchas de los feminismos, de Loana y también la lucha menudo sí. ¿sí fichero con Dario de por aquellos te si lo dice Lara, por supuestamente, eh, Graciela de Sudna dice abrazos, Eduardo, María Eugenia desde México dice recuerdo de muy joven esa canción, saludos, eh, Violeta desde, desde León dice saludos para la otra oreja, abrazos veraniegos para el frío, Sergio Vulcano desde Uruguay dice, Edu y amigues de La Otra Oreja, mando saludos desde Uruguay. A pesar del frío, el calor está en cada pelea y cada lucha. Hoy más que nunca. Abrazo y solidaridad. Eh... Bueno, y um, Jorgelina dice: Te estamos escuchando con Calu, te abrazamos fuerte. Darío y Maxi presente siempre, cárcel común perpetua y efectiva, a los, a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y de los asesinatos de Darío y Maxi. Um, rejuntados por Norita desde Pergamino, abrazos a todos. Um, Efraín desde Puebla. Eh, dice Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha mientras canta la voz, que los recuerda y canta, eh, um, Circe Maya. Eh, Nata dice um, este que no se está viendo por YouTube, impresionante el tema, ¿no? Eh, junio eh, se refería a eso y um, eh, ella puso un cartel... Um, estás escuchando... ...que dice, no es la noche más fría del año, es el estado más ausente del siglo. Bueno, es, es así, ¿no? Eh, Fede desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eh, saludos, eh, bueno, vea desde Mar del Plata. El Indio Vertis, que dice... Eh, vamos eh, la inmediata libertad para para la gente no inmediata libertad para el Facundo, así estamos el indio Bertis abrazos fuertes eh, el más tuerzo desde México Norma Moyo desde Buenos Aires eh, Fernando López desde desde Arge, desde acá desde el Mar del Plata eh, eh, bueno Norma Mollo eh, Gaby ...Gaby desde... ...desde la Ciudad de México... ...Rafael Sevilla... ...Zapata... Eh, ...abrazos... ...abrazos... ...con el oído atento está... ...Julio Cortés escuchando la otra oreja... ...Laura Adaro... ...Gabo Sequeira que nos manda... ...nos manda... Um, ...saludos... Eh, ...bueno... Eh, ...Juan Más y Maine eh, ...hay muchos... Oyentes eh, escribiendo y pasamos a alguno, bueno, ¿no? Edu, no decíamos que la otra oreja tiene mucha música y pocas palabras. Sí. con sí. los mensajes. Bueno, eh, saludamos a Guillermo, entonces, sí. Eh, bueno, y escuchamos ahora la Cortina. Estás escuchando. Ahí está. Desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Bueno y. Y vamos a escuchar ahora eh, el tema número 6, ¿no? El 5. no, el seis. Eh, hay un grupo de que se llama Voy en Voz, ¿no? Que un grupo casi todo vocal, un coro maravilloso, un viejo disco que, que rescaté el otro día. Y vamos a escuchar. Canción para bañar la luna, de la increíble María Elena Walsh, censurada por la dictadura, ¿no? Canción para bañar la luna, por la otra oreja. MULȚUMIT Escuchamos al coro Voy en voz de Charlie García, otro tema que, que se las trae, ¿no? Inconsciente colectivo de Charlie García por la otra oreja. Vamos a hacer un homenaje a María Gabriela Pumer, una guitarrista, bajista, cantautora, en más de 20 años de carrera, ¿no? Desde la década del 80, eh, ingresó a las bandas Rouge, después se eh, integró viuda e hijas de rock and roll, eh, la Monte Carlo Jazz Ensemble, las chicas y el dúo Maleta de loca. Pero la recordamos fundamentalmente como como guitarrista de Charlie García. Eh, bueno, ella murió eh, en el 2003, no, en, sí, el 30 de junio del 2003. Y, y el homenaje a ella, bueno, yo la la conocí por una operadora del FM La Tribu por Alcira a quien saludamos. Bueno, María Gabriela Pumer, una compañera maravillosa que tuvo Charlie García y vamos a escuchar un, un chiquitito de un de un recital que dio Charlie en Chile en Chile pero fíjense lo que dijo Charlie García un chiquitito. ahí está con Pinocho Ya ya a la como Hay que el buto y va la quiero mandar un mensaje a los Estados Unidos y a Irak si que este festival le Zero ball. Zero ball. Y ahí estaba Charlie, no eh, por supuesto saludando de una manera muy particular a, a Estados Unidos, a Irak y a Pinochet, ¿no? Eh, este en, en el Chile. Bueno, este, y saludamos a los oyentes de Radio Valparaíso, allá en Chile, que están escuchando este programa. Bueno, vamos a escuchar ahora a otro grupo argentino. Los Gardelitos, eh, que son del, del Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue creado en, en 1995, eh, pero de vez en cuando se siguen juntando. Vamos a escuchar. Escuchamos ahora a Los Gardelitos. Los Gardelitos, libertad condicionada. Por la otra oreja. Arma si cu Otra oreja argenta. Bueno, y vamos a escuchar un tema que nos pidieron la vez pasada, eh, que me dijeron que turururú, que es... Bueno, eh, el nombre de la canción hmm, eh, tiene varios títulos, ¿no? Vamos a escuchar a Pedro de Arbolito que nos presenta que la tortilla se vuelva. Hola, soy Pedro de Arbolito y para la otra oreja vamos a escuchar que la tortilla se vuelva. Un abrazo. Brinda, pero saquea y saquea, la va dejando finita, receca y llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, receca y llena de pena. Las avionetas volando mientras la florece, las hojas florecen, las Avionetas volando mientras las hojas florecen y el grifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece y el grifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. tiene el tomate, está tranquilo en la mata, qué culpa tiene el tomate, está tranquilo en la mata, si viene un hijo de puta y lo mete en una lata, y lo manda pa caracas, si viene un hijo de puta y lo mete en una lata, y lo manda pa' caracas.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 Edu, se termina la otra oreja Sí, sí, claro, y por eso nos vamos a despedir Eh, saludamos por supuesto a Johnny, el bajista de las Nieris, eh, Mateo, guitarrista, a, a Calu, por supuesto, eh, flautista y voces de las, Nie de las Nieris eh, bueno, y mmm, Jorgelina que nos hizo el, el la conexión, ¿no? Y, y bueno, bueno, Karina sigue diciendo que le gustó el, el programa. Eh, bueno, eh, saludamos saludamos a todos los oyentes que nos saludamos al aire Y gracias Diego eh, por la operación psicotécnica eh, A ver, vamos a escuchar ahora a una versión de tango Como siempre, con Hasta Siempre, del original de Carlos Puebla Y este grupo que nos lo pasaron en Cuba en el Centro Pablo de la Torrientes Brau, que lo hizo un dúo de Santa Fe. ¿Sí? Nos despedimos. Hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Con sole de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara la intraneable transparencia de tu querida presencia comandante que Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos han Clara se despierta para verte y como dice. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario a ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. iremos adelante como junto a ti seguimos y confident te decimos hasta siempre comandante a se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Aici se queda la clara La intrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara. en este programa Nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja